somos pesimistas, tenemos buena data. Diario del futuro, hasta las 2 21 minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo un Diario del Futuro. Si quieren escribirnos pueden hacerlo por una de las muchas redes sociales y lugares por el estilo. Así es, tenemos un Twitter que es arroba Diario Futuro, nos escriben por ahí usando el hashtag Diario del Futuro, también tenemos un Facebook facebook.com barra Diario Futuro ponen like primero o me gusta y después nos dejan un mensaje en el muro 49990937 es el teléfono de la radio y hoy nos escuchan por Tunein ponen tunein.com hay un lugar ahí para la búsqueda ponen Nacional Rock y aparece nuestra radio y también pueden escucharnos eh, poniendo nacionalrock.com barra vivo esas son las las formas de poder escuchar la radio o 93.7 absolutamente porque ah, está, estamos en un ataque de sí, ciberterroristas ciber hackeo y chinos. hay complicaciones para poder escuchar los la radio a través de las páginas parece que estaban preocupados por la cantidad de gente que nos escuchaba Y, y por eso nos atacaron, ciber virtualmente. El chino Volpato seguramente que andaba bastante calentito porque no le dieron el horario central en esta radio. ¿Vos le decís que eso? Él quería reemplazar a... Quería tener tu lugar como no, movista, a me parece. A Carlos parece. Polimeni. Sí. ¿En si serio? Tenía 70 chino... discos de espineta para entrar acá y no lo dejaron entrar en la entrada. Pobre chino Volpato. Para la redundancia. Es, es el, el, el, el midachi fracasado, ¿no? El, el chino Volpato, bueno, no es diputado, no es nada. No, para no, mí... El ni, ni No, no, para mí midachi es... El Gino Volpato, los otros dos son se cuelgan del talento de este personaje que es un autor completo, pero muy muy poco reconocido en este país. El chino Volpato podríamos decir que está desempleado y que forma parte del 7.1% de de desocupación que informó ayer el INDEC a lo mejor, ¿no? Podríamos Qué magia que le metiste la cosa de loco, es una finta <risas> digna del Lobo Desma, nos quedamos con la verdulería campeón, más, barato ¿no? más barato que el INDEC. Más barato que el INDEC. Estamos en comunicación telefónica con Darío Ganio, nuestro columnista de economía para hablar justamente de este dato, del 7.1 de desocupación eh, de el que, que dio el INDEC esta tarde. Y la primera pregunta, Darío, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Dónde queda esa verdulería? Me interesa. Eh, más Está en la calle Pentec. Carabobo, al 600, pleno barrio de Flores de la República de Buenos Aires, Argentina. Ustedes saben que yo no soy mucho de comer verduras, sí, pero hay cerca de casa una verdulería que se ve que es muy barata también y hay colas, pero bárbaras, eh, larguísimas, así que se ve que es un eh, se ve que es, es un negocio donde hay mucha variedad de, de, de precios, digo. Yo no realmente. quiero sonar como tu madre Darío, pero deberías comer más verduras, hacen muy bien y son muy ricas. Son muy ricas, son caras, se ve, sino. Es verdad, porque... es cierto, están caras. Bueno, bueno, bueno la primera ¿cómo? pregunta yendo al tema que nos reúne aquí hoy. El INDEC dio un 7.1 de desocupación y dejame, yo apostaría lo que sea que mañana Tiempo Argentino y Página van a decir que la desocupación bajó y que Clarín y la Nación va a decir que subió muy ¿Sí? bien muy bien eso porque justamente hay dos datos eh, ustedes saben que el año eh, voy a novedad, pero la tengo que decir tiene cuatro trimestres los cuatro trimestres son muy distintos entre sí y lo que hay que comparar es el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado ¿Por qué digo esto? Porque el cuarto trimestre está estacionalizado el tema, entonces el cuarto trimestre por lo general eh, hay, no sé, un aumento del consumo por el tema de las fiestas eh, y lo, por lo general también hay una baja del desempleo eh, que no se ve el, el, que en el primer trimestre del año, que de hecho es mayor. Tiene que ver muchas veces con eso de... ...quienes renuncian a sus trabajos para irse de vacaciones... ...quienes... Eh, ...las empresas que vuelven al ruedo después de, del verano... ...y se encuentran con lo que va a ser el año cómo se, se acomodan eh, la, las firmas para las compañías las fábricas eh, frente a las paritarias y si ven que necesitan más menos gente así que hay que mirar el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado eh, y ahí sí hay una reducción del, de la desocupación el año pasado fue 79 y este año es 7,1. Es una reducción importante, ¿no? Es casi un punto. Sí, una reducción importante, se está manteniendo en, en, en un número aceptable, siempre con números del INDEC, sí. hay que decirlo, siempre, digamos, últimamente este, este mes se habló muchísimo más que los últimos años del inde que antes hablaba de que ya había perdido credibilidad empezamos un año donde se le decía que, bueno ganó de nuevo estamos más confiables lo que sea y ahora con el tema de que no se publicó un dato de que se revisó otro y demás hay mucho debate pero es interesante porque los debates este año en comparación con lo que venían siendo son más, técnicos, si se quiere. Decir, bueno, pero se está midiendo bien por esto o por otro. el A veces falla, por ejemplo, en el tema del IPC en no publicar todos los precios, pero en este caso eh, es uno de los datos que venían siendo más creíbles que otros. Sigue teniendo muchas fallas esa medición, pero es un poco más... Eh, muestra una tendencia más eh, similar a la de las consultoras privadas. Que hay que mirar también en este en esta estad estas estadísticas que se publicaron ayer ya, eh, es el tema de la cantidad de gente que fue a, tra a buscar trabajo o la cantidad de gente que está eh, económicamente activa, que se dice. Eso bajó también, bajó, o sea, la actividad estaba casi en un 46% de, de los habitantes del país y hoy bajó a casi un, a un 45%. Eso, hay un efecto que se llama efecto desánimo, desaliento, lo que sea que tiene que ver con la cantidad de gente que sale a buscar trabajo y es muy difícil de medirlo eh, a veces tiene que ver con que es muy difícil encontrar trabajo, a veces tiene que ver con eh, no sé si hay un aumento de, de planes sociales, hay a un aumento de, eh, de la formalidad del empleo el empleo también cayó, estaba en 42,2 el año pasado y ahora bajó a 41,8, entonces hay que medir varias cosas pero puede haber una especie de efecto desánimo o desaliento o por ahí simplemente que, no sé eh, mucha más gente a veces tiene que ver con que más, más eh, eh, oh, eh, integrantes de un hogar, eh, si el jefe de familia está ganando mucho mejor por ahí, y esto suena muy patriarcal pero puede ser que sea así, la mujer no sale a buscar laburo o el pibe de 18 años se va a, a estudiar en el lugar de, de, de buscar empleo y demás y eso también repercute en la tasa de actividad Eh, es un dato a seguir muy de cerca todo este año porque es lo que el gobierno dijo que iba a cuidar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si cuida el empleo en un año de recesión o de ajuste o que se viene más complicado, por ahí es lo que va a bajar y lo que no va a ser tan jocoso como otros años va a ser el poder adquisitivo. Eh, pero bueno, el empleo, el gobierno, y dijo varias veces el gobierno y los sindicatos que va a ser la prioridad. Bien. Te consulto algo en este número, ¿se ve reflejado algo de todo lo que se habló en las últimas semanas respecto a lo que es sobre todo la industria automotriz, las autopartes, que las suspensiones, que la pérdida de fuentes de trabajo, etcétera? ¿O no llega a reflejarse y eso en todo caso, si sucediera, se vería reflejado en tres meses en el próximo número o, o a lo mejor no? Eso va a depender, digamos, hoy en día se supone que todavía no se ha, no se ha desatado una pérdida de fuentes de trabajo tan importante. O por lo menos eso indican las fuentes eh, del gobierno. A ver, tres cosas. Una, eh las de las automotrices tienen por un lado todo lo que es el empleo directo, es decir, la gente que está lo de los trabajadores que están empleados directamente en Ford, Peugeot, eh, IVECO, las empresas grandes, las terminales otro, como se las conoce en la jerga, las ¿no? La tal cual y por el otro las empresas más chicas, las PYMES que les, les llevan los parte de los espejitos, le, la comida, el catering, lo que sea que ahí hay una reducción de empleo, pero todavía no se está viendo reflejada. Otra es que todavía en las terminales no está viendo despidos, sin sí muchas suspensiones, más de 10.000 suspensiones, trabajadores que cobran un 70% de su salario, pero no están yendo a trabajar, que el principal problema que tiene es que no saben a veces cuándo tienen que volver a trabajar, pero no están teniendo, eh, un, un, no están siendo despedidos, pero hoy día lo que está tratando el gobierno se junta todos los días con los automotrices. Toda sí, esas... economías Eh, ¿Cómo? Suspense, esas suspensiones uno hablaba, yo lo hablaba hace unos días con Pignanelli con el titular de Mata y aclaraba que en realidad en la mayoría de los casos se trata de pocas horas por mes y que al pagarse al 65 70% del bruto eh, en el bolsillo del trabajador a fin de mes es apenas un 5% menos de salario digo que, que no es una pavada si es, si fuera algo que se continúe en el tiempo pero dices es un 5% menos en uno o dos meses eh, salario que, digamos, eh, trabajadores que quizás cobraban 12 o 15 mil pesos en mano que pasaban a cobrar 500 o 700 pesos menos. Tal cual, tal cual. Eh, eso es verdad y es esto de que, bueno, se está juntando todos los días y si Piñanet le dice son uno o dos meses... Es justamente, porque eso es lo que se espera, que se termine de resolver esto, también había, se escuchó una frase un poco desafortunada de Antonio Caló, el titular de, de los Obreros Metalúrgicos, que dijo, bueno, hasta junio están los eh, empleos asegurados, lo que quise decir es, bueno, hasta junio se va a seguir debatiendo, después... Eh, vamos a ver en qué queda, pero no quiso decir sí que vaya a haber despidos, o, o no se sabe al menos. Lo tercero que quería decir es que el sector automotriz es muy importante para la generación de, de, de, de dólares, o en realidad a veces se pide muchos dólares para las exportaciones y demás, pero no es tan significativo la cantidad de empleados que hay sobre el total. Eh, pensemos ahora que estamos hablando de 12.000 suspensiones, y yo que sé, solamente... Eh, docentes hay, eh, hay creo que son un millón en la ciudad en la, en la provincia de buenos aires eh, estatales son también una, una cantidad muy importante así que no es el sector más importante el empleo público sigue siendo por ahí el más dinamizador de, de la actividad o del empleo así que esos por esos lados van a venir eh, las la noticias más importantes que bueno esperemos que no sean noticias porque que, que solo son, que no se hable de despidos, ¿no? Muy bien. Eh... No espera pero para no no se espera sí. que se hable de despido ni en empleo público ni nada, justamente eh, por eso el sector automotriz es muy importante en varios factores pero no por ahí en lo que es eh, la cantidad de empleados en el total. Y con respecto a lo que es la situación de las fábricas electrónicos en Tierra del Fuego que habían sido el foco de eh, o el supuesto foco de conflicto previo a, a, a lo que hace un par de semanas eran las automotrices, hace un mes y medio se hablaba mucho de la UOM en Tierra del Fuego de trabajadores metalúrgicos en Tierra del fuego, de la industria electrónica, de, del ensamblado de electrónicos o, o, o de industria liviana. Eh, eso parece haberse está estabilizado también. Bueno, está apareciendo algo parecido en el sector automotriz, hubo algunos pedidos por parte de las, eh, de, de las empresas con Cuestiones muy similares, por ejemplo, de que los créditos que se le dan a quien, va a, quien se va a comprar un televisor o un aire acondicionado se, se abaraten, hoy día está muy caro todo el crédito personal eh, y obviamente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de, de, del empleo por la baja de exportaciones. El, se está discutiendo mucho, el gobierno, eh, digamos, eh, cuando empezó el año o antes que empiece, eh, el nuevo Ministerio de Economía tenía ganas de hacer algo nuevo con Tierra del Fuego. Eh, con esto que decir que bueno no que no seguir manteniéndolo como ahora era consumía muchos dólares y no estaba generando tanto tanta competitividad como se esperaba, entonces de, de, de dinamizar algo nuevo. Con todo lo que vino en el año, la prioridad es mantener el empleo, se va a tratar de seguir en el mismo sendero de lo que se venía hasta ahora y bueno, habrá que ver qué pase. No no se desató un gran conflicto al final, pero se esperaba, lo que quiere que se esperaba que haya suspensiones y despidos. No los hubo todavía, no, no, no se espera que los, haya, que los haya ahora, pero porque de nuevo cambió la política o la visión del Ministerio de Economía para, para esa, esa provincia que bueno que tiene justamente la producción industrial una producción industrial importante. Bien, Darío, para ir redondeando, jugar un poco de futurología, hace dos o tres semanas se habló de pobreza. A la semana pasada el tema fue inflación. Esta semana el número que se dio fue desocupación. ¿Cuál es el próximo tema que se viene en la agenda económica? Y bueno, yo creo que se va justamente a hablar todo lo que es eh, lo, lo industrial. Está tratando, hay muchos economistas además de la oposición tratando de instalar ese tema. del dato de Un, un dato que siempre dio mucho la presidenta de que, eh, no, que Argentina es el único país de la región que no disminuyó la proporción de la industria dentro de toda la actividad, eh, se va a conocer por esto días también el estimador mensual de, de, de la actividad industrial, se, creo que se va a hablar mucho por ese lado también y va a tener que ver justamente con el sector automotriz, con el, con Tierra del Fuego y con que este año viene muy bien la soja, o sea, algún, los que hablaban del viento de cola hace un par de años van a poder decir lo mismo este año porque viene bien la soja va a ser eh, el gran ariete que tenga que tenga la economía, así que va obviamente a ganar peso, a ganar lugar en toda la actividad, y bueno, tal vez se hable de eso, de lo que deja eh, el kirchnerismo, si tiene, todavía tiene dos años de materia industrial o no, va a haber mucho debate, y son debates, eh, a algunos les parecerá aburrido me parecen muy interesantes, porque es justamente lo que necesita un país, hablar de industrialización, hablar de generación de empleo, y, y, y de lo que queda de eso. Muchísimas gracias Darío Gaño, periodista de Economía, columnista en esta radio y en este programa. Gracias una vez más por la comunicación estamos en contacto permanente. Che, eh, me voy a la verdulería, ¿está abierta hasta ahora? Porque tengo poca verdulería. No ¿verdad? sé, ¿viste que hay algunas verdulerías que están abiertas toda la que noche? Vienen droga, claramente. Pero Gaño, si no comes verduras, ¿qué vas a ir a comprar a la verdulería? No y no una vientas. que está abierta toda la ¿Y noche. Y droga, ¿qué va a comprar? A las 3 de la mañana una verdulería, ¿qué va a comprar mandarina, viejo? Pero me retaron, me dijeron que teníamos que comprar verduras, por eso iba a ir ahora. No está haciendo caso, está bien. Te, te dejamos que Tienes esperes que tiene, hasta no, mañana. Para si mí empezar a dar el índice... ¿De la verdura? ¿El índice gaño? El índice de drogas. Ah, el índice de drogas. <risa> es, es muy volátil el mercado. <risa> Darío, muchísimas gracias. Un saludo a todos ahí.